Yo vi con mis propios ojos Carballal Cómo mataban a un niño Cómo se lo cargaban Yo estaba ahí Y esa persona se dirigía a ti, Manuel Carballal Muy buenas, te Hola. ha mencionado Tienes amigos muy raritos, ¿eh? Sí, sí, esta es una noche muy oscura Especialmente oscura Como este tema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 por los grises en la época de Franco, que llegó a salir en prensa, que fue muy avergonzoso para, para su familia y demás, y que cuando él llega a Estados Unidos se encuentra con que hay orgías, trigos, que aquello, una... sí. viva el satanismo, pues hay pues, que ser satánico, hay que ser satánico, pero no tenía ningún interés ideológico. Hasta que, y esto es un caso interesantísimo, tiene un accidente de tráfico, sufre una ECM,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 porque está grabada esa primera llamada, quien me coge el teléfono es su padre, porque vivía con sus padres. Y claro, me dicen que el, el niño estaba durmiendo, que había llegado tarde, porque había tenido guardia de noche, y que le llamara y que fue un shock, ¿no? Pero bueno, cuando ya consigo quedar con él, Me dijo, encuentro con un tío, ¿o me lo igualas? <risas> un tío extremadamente inteligente, con unos ojos azules que me impresionaron mucho, con una mirada muy sorprendente. ahí Él había conocido el satanismo en Texas, en Estados Unidos, en una, en un viaje de intercambio de funcionarios eh, también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 Yes. <laughs> Depende del número de periodistas, porque eh, además... Eh, lo no, pero es que ese tipo de cosas le encantaba decir a Pilar Sarrullana, y confundir ah, el sectas satánicas eh, con los, eh, las cosas en cementerios, con los rituales en cementerios, con claro, las profanaciones. Claro, no, no, pero es que había una equivocación en nuestro país en los años 80 y 90 con ese pero tema. No, era, no, no era era había sectas país, satánicas no nuestro en nuestro país. país. Pa es que, que en los años todos, 80, claro, claro, claro porque claro. en los años 80, no sé si os acordáis del fenómeno que pero inspiró Pero no, no había satanismo, man, no había satanismo no, no, no, no, no,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 íbamos como locos por las ciudades españolas sacando fotos de los grafitis de los movimientos jijoperos y demás y oh, oh. de muchas cruces invertidas claro, porque veíamos cruces invertidas por todos lados y veíamos pentagramas por todos Eso lados satánicos, cas satánico. satánico. En casas abandonadas de barras, con lo del código de barras estamos todos locos, Madre mira mía. el código de barras sí, ya, sí, está, sí. ya está aquí, ya está, acuerde Sánchez Ventura sí, sí, la sí, música sí. rock, bueno yo recuerdo que me fui a darle la lata hasta el mismo serpa de Barón Rojo, a decir, tú eres satánico tú eres satánico, casi me manda ahí, casi me echas de su casa <ríe> patadas, porque la, la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 Un Muchas superviviente, gracias. total, ¿eh? Total. <ríe> Muchas <ríe> gracias. Loco.